Berriozar y ratiar en el 100.8 de FM. buenos días, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a Ongetori, aquí a Berrión, el magazine informativo de Berriozari y Ratia. Hoy es lunes, eh, día 20 de junio del 2011 y este es nuestro Berrión número 10. Ya sabéis que podéis escuchar el Berrión en www.ewskiplaza.net y a través también del 100.8 de FM. El Berrión lo realizamos lunes, miércoles y viernes, de 9 a 10 de la mañana miércoles. Os recordamos que es en euskera, lunes y viernes en castellano. Para aquellas personas que queráis llamar a la radio para dar vuestra opinión, tenéis un teléfono que es el 948-06-5599. En el programa de hoy tenemos la verdad que muchos contenidos, hablaremos con el presidente del sindicato agrario UAGN, también hablaremos con UNUSMC Navarra que va a hacer una fiesta este fin de semana aquí en Berriozar, hablaremos también con Andoni Chasco, portavoz y afectado de la organización, la asociación 3 de marzo y por último también hablaremos con Gloria Fernández, presidenta de la asociación de donantes de Médula de Navarra que está preparando una carrera, un maratón por el Arga para este fin de semana en contra de la leucemia. de indignados se han manifestado en distintas ciudades del Estado contra la crisis y por una huelga general en Madrid y en Barcelona han sido multitudinarias eh, con miles de personas. La protesta, que también ha llegado a Euskal Herria, se ha centrado con manifestaciones en las cuatro capitales del sur del país. UPN dice que no va a haber ningún cambio sobre el aborto. La ejecutiva regionalista avala el acuerdo de gobierno. Barcina limita los avances para implantar medicina en la UNA a un estudio de viabilidad económica. Se presenta en Navarra la Asociación para la Búsqueda de Bebés Robados. La entidad se constituirá el próximo sábado 25 de junio. Tras una reunión en Pamplona, 14 familias están buscando información relativa a posibles menores robados o adopciones irregulares. El movimiento LEA comienza su andadura convocando protestas el día 27 contra los juicios políticos en la Audiencia Nacional. Coincidiendo con el comienzo del juicio del caso Bateragune, han convocado movilizaciones en las cuatro capitales del sur del país bajo lema Euskal Herria Libre y Legal. Scentric trae a Navarra 50 años del cine español más experimental. La muestra Scentric itinerante trae esta próxima semana a la Filmoteca de Navarra y al Centro de Arte Contemporáneo de Huarte 50 años del cine español más experimental. abierto el plazo para presentarse al concurso musical Berry Rock. Los grupos de música que quieran participar en el concurso musical Berry Rock tienen de plazo hasta el próximo 15 de julio para presentar sus maquetas. Los cuatro mejores grupos realizarán una actuación en directo que se celebrará el 3 de septiembre durante las fiestas de Berriozar y en virtud de la cual se decidirá el conjunto ganador. Celebración de aniversario en vísperas del Mundial de TG1. Tras esta carrera aniversario, el circuito de Navarra se prepara para albergar la carrera más importante de la temporada 2011, el Campeonato del Mundo FIA GT1. Los próximos 2 y 3 de julio, los aficionados al motor y al deporte verán uno de los mayores espectáculos del motor que se pueden ver en el planeta. Acompañarán al Mundial el Campeonato de Europa FIA GT3 y la Mini Challenge. Arreche 2 tumba a Olaizola, 1 en el 4 y medio de San Fermín. Iker Arreche jugará contra Pachi Ruiz en cuartos de final del campeonato del 4 y medio de San Fermín después de batir por 9-22 a Sierra Olaizola en el partido disputado en el frontón Lavaderos de Burgos. Pareto i dire la biotsak Baniamira ruz gugortuna idiate Aizaketa otsak Partesma pasa tudu dantza mendua suan baspandian aulaguntz en lu biderik ez alaukat die zit het El próximo sábado 25 de junio, la Asociación UNUS MC Navarra celebra su sexto aniversario. Para ello han preparado una fiesta por todo lo alto en la Chopera de Berriozar, en donde se van a realizar diversas actividades. Para contarnos qué harán exactamente, tenemos con nosotras aquí a David Manjón, portavoz de la Asociación. Egunón, David. Hola, buenos días. Hola, buenos días, David. Cuéntanos qué es eh, UNUS MC Navarra y qué haréis en la Chopera de Berriozar este sábado. Pues Unos MC Navarra es una, eh, un club motocic eh, motociclista de aficionados donde, a las motos. Efectivamente. Donde pues, entre otras actividades, pues, realizamos salidas, visitas a otros clubes, asistencia a fiestas, concentraciones. Y entonces, eh, como ahora hacemos el aniversario, el sexto aniversario del club, sí. eh, con motivo de eso, pues vamos a hacer la, la fiesta en la Choquera de Berriozar este sábado. ¿Y qué actividades tenéis programadas? Porque sé que hay algún concierto, ¿verdad? Sí, tenemos programadas tres conciertos a lo largo del día. Sí, porque eh, empezáis a las 12 de la mañana, ¿no? Efectivamente, a las 12 de la mañana dará comienzo, digamos, la, la fiesta y también tendremos eh, barbacoa, actividades, también pondré, tendremos un, un puesto de pirograbado donde en, en cuero se pirograbará el nombre de la persona que lo desee. Qué bonito. Eh, Luego también haremos juegos. Sí. También el sogatira, balón prisionero y haremos también el juego de la herradura para los pequeños. Sí. Y luego, eh, cuando termine los conciertos, pues eso de las nueve o así más o menos, continuará la fiesta en la sede, en el azote de Dios que está en la calle Caleberri. ¿En la calle que qué número, David? En el número dos. En el número dos. Oye, ¿y el precio de toda esta fiesta cuánto vale? Nada, es libre de asistencia. Es totalmente gratuito. Sí. Totalmente gratuita la asistencia, simplemente por las consumiciones que, que cada uno tenga bien tomar allí. Sí, ¿y los conciertos nos puedes decir de qué grupo son? Sí, eh, van a tocar El Último Tren, que sí. es de un grupo de Logroño, que tocan Rockabilly. Sí. Luego eh, van a tocar también otros eh, que se llaman Filetes de Ternura, sí. que son de, de Pamplona y, y tocan un estilo más country. Y luego tocan eh, Travis y Bands, que son también de Rockabilly. Oye, David, y además de esta fiesta que vais a celebrar el 25 de junio, precisamente por el sexto aniversario de UNUSMC Navarra, ¿qué otro tipo de actividades soléis realizar en la asociación? ¿Hacéis salidas en moto? Sí, pero ya es un poco más, conforme por parte de los asociados, cuando sí. vamos quedando y hacemos algún tipo de, de, de salida por la zona, o si bien, Si hay alguna concentración o hay alguna fiesta de algún club amigo, pues acudimos a sus fiestas, igual que ellos vienen a las nuestras. Nosotros también hacemos eh, anualmente la Oktoberfest Biker. Sí, cuéntanos qué es. La fiesta de la cerveza, este año la vamos a hacer en septiembre, a finales. ¿Y dónde Ahora, la vais a celebrar? En el Clubhouse, en el azote de Dios, aquí en, en Berriazar. Y luego también para, hacemos la fiesta del solsticio de invierno el 17 de diciembre, que también en el Clubhouse nuestro. David, ¿y qué hay que hacer para ser socio de, de la Asociación 1SMC Navarra? Bueno, evidentemente, ser pues, poseedor de una, de una motocicleta. Sí. De, pues de una cilindrada superior a 500 centímetros cúbicos y luego pues, eh, acercarse para el Clubhouse, presentarse y, y trabar conocimiento. ¿Y pagáis algún tipo de cuota mensual o anual? Sí, tenemos un, un, una cuota para para gastos que puedan surgir pues, del club, de los gastos de Clubhouse, derivados y demás, evidentemente. David, ¿este sábado vais a ir todos con las motos a, aquí a la chopera de Berrizar? Sí. ¿Sí? ¿Y qué tipos de motos vamos a poder ver? Porque me imagino pues, que también será muy interesante ¿no? veros allá pues, con la ropa típica de moteros, con las motos, sí, me imagino sí. que además habrá mucha gente que irá también a, a ver las motos, ¿no? Sí, sí, sí. Además es una cosa que hemos apostado un poco el cambio de... De, de formato, porque en otras ocasiones lo hemos hecho un poco más, quizá circunscrito al ámbito propio de los clubes amigos que vienen al aniversario y demás, entonces el, el hecho de hacerla en el chopero es para abrir un poco más y también dar participación a la gente de Berriozar para que nos vea un poco en nuestra salsa ¿no? Sí. Y se acerque y vea como tú comentas todo el tema de las motos las motos que más se van a ver son el estilo custom, uh -huh. el tipo Harley-Davidson eh, Honda, Yamahas, Kawasaki pero siempre de estilo de estilo custom. ¿Y a partir de qué cilindrada has dicho? No, eh, eh, lo de los, los miembros de la asociación eh, somos de más de 500 centímetros Más de 500. Cínicos, pero que el día de la fiesta puede venir cualquier persona, como si vienen scooters. Sí. O sea <ríe> Oye, no pues entonces igual problema. me acerco yo con mi, con mi scooter de ¿eh? <ríe> Acércate y tienes una cerveza pagada. Oye, muchas gracias, David. Pasaría más. Oye, por cierto, David, antes de terminar, ¿nos puedes dar algún consejo eh, pues para aquellos aficionados a las motos que, que suelen coger la moto en la carretera? Danos algún consejo, pues no sé, igual de precaución, ¿no? Eh, para que vayan con cuidado en las motos pues lo principal es salir con tiempo, porque en la moto es mucho más cansado, te exige más físicamente, entonces tienes que planear más las, las paradas y los, los tiempos de, de rodada. ¿Cada cuánto se descansa más o menos cuando vas en moto? ¿Cuál es el tiempo, digamos, recomendable? Eh, es en función también un poco de, de la ruta que te vas a plantear y un poco también en función de la autonomía de la que dispongas, porque claro, cada, las, de, las motos tienen una autonomía más reducida, por el tema de que tienen los depósitos más pequeños. Lo ideal sería cada 120, 130 kilómetros hacer una pequeña parada. David, ¿y para cuándo una concentración de motos aquí en Berriozar? Bueno, bueno, vamos paso a paso. <risas> sería lo ideal, ¿no?, el, el establecer una, una concentración y que fuera una concentración pues a un nivel interesante, pero para eso se, se tienen que dar muchos pasos y el primero es el, lo que vamos a hacer ahora este sábado y a ver qué tal, qué tal sale y en función de eso pues ya nos plantearemos a futuro hacer algún tipo más de evento más grande. Recordamos que el próximo sábado 25 de junio la Asociación UNUS MC Navarra, aficionados a las motos, celebran su sexto aniversario en la chopera de Berriozar, en donde vais a realizar bueno, pues una fiesta con conciertos, como has dicho, con barbacoa, con diferentes juegos, y que después además iréis al Club House, que nos has dicho que está en la calle Caleverry, David. Número dos. Número dos. Muchísimas gracias, David Manjón, portavoz de la Asociación 1MC Navarra. Espero que sea todo un éxito, que lo paséis muy bien y, y bueno, que la gente disfrute ¿no? de, del Así día, de las motos y de todo lo que sigáis eh, haciendo. Así lo deseamos y esperemos que el tiempo acompañe. Muchísimas gracias gracias, un, un gracias. gracias, David. Un abrazo muy fuerte. Un saludo. A gracias. Radio Berriozar y Radia 100.8. El 3 de marzo de 1976, Victoria Gasteiz sufrió la mayor agresión vivida en su historia contra la clase obrera. Cinco trabajadores fueron asesinados y más de 150 resultaron heridos. La mayoría, además de bala... Eh... Bueno, como consecuencia de los disparos efectuados por la Policía Armada Española al desalojar una iglesia que además estaba, eh, se estaba celebrando una asamblea de trabajadores en huelga. La gasearon. Eh, tenemos con nosotras a Andoni Chasco, portavoz y también afectado de la asociación. Marchó a 3 de marzo, una agrupación compuesta por heridos y afectados, así como por familiares de las personas asesinadas el 3 de marzo de 1976 en Victoria, Gasteiz. Egunon Andoni... Oye, Andoni, ¿qué sucede para que una asamblea informativa sobre una jornada de paro total acabe con cinco muertos y más de 150 heridos? Pues hombre, eso hay que preguntárselo a una de las personas que todavía hoy está viva y coleando y está sentada en uno de los bancos de, del Senado, ¿no? El máximo responsable de aquella masacre, entonces era ministro de la Gobernación, eh, fue Fraga Iribarne fue presidente fundador de Alianza Popular, lo que luego ha sido el Partido Popular y, y hoy día también ostenta el máximo cargo de presidente de honor, ¿no? Entonces, aquel, en aquel momento había una represión durísima, había un régimen dictatorial, eh, que hay que recordar que aunque Franco había muerto eh, tres meses antes, vamos, el régimen seguía actuando tal cual, ¿no? Incluso igual peor, porque ya habían establecido unas ...unos parámetros, una forma de dejar, eh, un, darle una continuidad a aquel régimen... ...y todo lo que se salía de aquel atado y bien atado... ...pues era reprimido de una forma, pues como sucedió en Gasteiz ¿no?... ...en Gasteiz estaba dando un cambio que podía extenderse a todo el Estado español... ...y a otros territorios, entonces en ese sentido no lo quisieron consentir... ...y actuaron como sabían, actuar en aquel momento el régimen... ...matando, baseando una iglesia, como bien has dicho una asamblea informativa de obreros en un día de huelga general y a, cuando salía la gente media oficial pues bueno, ametrallaron a la gente y hubo cinco personas asesinadas, pero hubo, pudo haber un centenar de ellas, porque hay que recordar que dentro de la iglesia había unas 5.000 personas. Exactamente, había sí, sí, alrededor de 5.000 personas. Sí, sí, y fuera otras tantas, entonces pues bueno, la, la masacre pudo ser muchísimo mayor. Eh, ¿Cómo se llevó a cabo el desalojo, Andoni? Eh, bueno, pues la, la policía premeditadamente dejó que se llenaría la iglesia, y hasta ya tenía conocimiento, que se iba a celebrar una asamblea informativa. Porque además, eh, Antonio, recordamos que los templos por entonces estaban protegidos por el concordato, ¿verdad? Sí, sí, los templos eran sagrados en, bueno, sagrados en los dos sentidos, eran inviolables, no podían entrar más que por urgente necesidad y, y, ese caso, y ese, esa, urgente, esa urgencia no, no se dio en aquel momento. ¿no? La policía lo único que hizo fue transmitir al obispo que iban a entrar y el obispo eh, bueno, no hizo nada por evitar aquello, aquel, aquel, aquella irrupción en, en la iglesia. Yo he estado escuchando, Antonio las grabaciones que podemos encontrar en, en vuestra web eh, de la asociación Marcho Aquiru, unas grabaciones que recogisteis, habéis recopilado de la radio de la policía de aquel fatídico día y me he quedado muy sorprendido La verdad es que se me pusieron los pelos de punta al escuchar eh, eh, bueno, pues cómo unos a otros jadeaban y se animaban, ¿no? Y, y decían, bueno, pues a por ellos. Eh, pues hay más de 5.000 personas, no importa por ellos, porque además si dejamos que se vayan no va a haber ninguna excusa, no nos van a tirar piedra y no vamos a poderla liar, ¿no? Sí, sí, bueno, es el, por eso decía yo anteriormente que la premeditación era, vamos, estaba bien clara y bien clara, ¿no? Eh, ellos mismos en algunos de los momentos de esas grabaciones como bien dices que se les recogía a través de la frecuencia media de, de la banda de o sea de la banda de, de FM a través de la emisora de la policía se les podía escuchar en todo Gasteiz, pues ellos mismos en un momento de, de esas grabaciones de la actuación eh, les manda el, el mando policial manda a una de las patrullas que iría a, a otro lugar y ellos advierten oye pero ten en cuenta que si nos marchamos de aquí si nos escapan de la Iglesia y entonces rectifica la orden y dice, no, no, quédate ahí, no interesa que se escapen, eh, quédate ahí y, y guarda la, la puerta. no Entonces, esa premeditación está bien clara. Lo que no entendemos es cantidad de testimonios con esas declaraciones ellas de ellos mismos eh, la, la justicia los tribunales de justicia del Estado español no han no hayan sido capaces de investigar de enjuiciar y de sentar a los a los culpables en, en los banquillos no muy al contrario han dicho que fue una actuación eh, eh, dedicada a defender sus vidas y se estaban defendiendo de una agresión de la clase obrera de los trabajadores. No, Eso no lo podemos consentir y ese es uno de los objetivos nuestros. no, eh, Reivindicar la dignidad de, de la clase trabajadora aquí en Gasteiz y, la, y buscar justicia y todo tipo de, de reparaciones y reconocimiento. El Parlamento Vasco rechazó el jueves pasado una iniciativa del PNV, Aralar, EA y Esquerra Batua que pedía la inclusión de los damnificados el 3 de marzo de 1976 eh, de Victoria Gasteiz en el que cinco personas murieron, como hemos dicho, por los disparos de la policía durante una protesta laboral en la Ley de Reconocimiento de las Víctimas del Terrorismo. Todos los partidos han condenado los hechos, pero se han negado a incluir a las víctimas dentro de esta ley que actualmente tramita el Congreso de los Diputados. ¿En qué se basa la clase política, Andoni, para rechazar esta inclusión dentro de la Ley de Reconocimiento de las Víctimas del Terrorismo? La clase política, o una parte de esa clase política, eh, es reacia a equiparar, ¿no?, eh, ellos opesan que el Estado nunca es terrorista, la policía nunca es terrorista, las fuerzas armadas eh, de ese Estado no pueden ser terroristas y entonces en ningún momento quieren e equiparar. Eh, nosotros, eh, esta incongruencia, esta contradicción que tienen, bueno, se ha quedado expresada claramente pues ya en el 3 de marzo del 2006, mediante una declaración institucional leída por la presidenta entonces, Izaskun Bilbao, y con el beneplácito de todos los grupos políticos del Parlamento, se nos reconoció la condición de víctimas del terrorismo. El otro día, en la, en la petición, como bien ha dicho, de PNV Aralar Esquerbatúa, eh, se, se pretendía ratificar aquella, aquella lectura, aquella declaración institucional, y para que seríamos incluidos. En la ley de reconocimiento integral a las víctimas del terrorismo que se está celebrando, se, está, se va a debatir ahora mismo en el Congreso en, en Madrid. Pues entonces ellos dijeron que en ningún caso, aunque eran, sí, eran condenables y rechazables y execrables y todo lo que quisiera, ellos no podían comparar las actuaciones, que no era lo mismo eh, una actuación de la policía que no era lo mismo que una actuación de una banda eh, armada. ¿no? Nosotros consideramos que la actuación terrorista debe ser considerada como tal independientemente de dónde venga la ejecución de esa actuación y entendemos que un ametrallamiento de los obreros cuando salen de una iglesia medio asfixiados por el lanzamiento de gases es una actuación terrorista y así debe considerarse, ¿no? En este caso es un terrorismo de Estado que el propio Estado es incapaz de, de reconocer, entendiendo que el, ese reconocimiento sí. ahondaría y profundizaría más en la democracia y en, un, y en el sentir ese que se dicen democráticos, pero vamos, que a la hora de la verdad no lo llevan a efecto. Además, Andoni, a través también de las grabaciones que tenéis en la web, eh, la misma policía denomina los hechos como la mayor masacre de la historia. O sea, ellos mismos, sí, digamos, sí. que se dan cuenta de lo que están hecho, haciendo, ¿no? Y dicen, es una batalla campal, estamos colaborando con la mayor masacre de la historia. Sí, Esto sí, es, es tremendo, ¿eh? Es así, ellos dicen, reconocen cantidad, en unos momentos dicen más de mil tiros, en otros dicen más de sí, dos mil tiros. Sí, que se les han acabado las balas, que les envíen balas, granadas se les han acabado la munición, espera un poco que llega un camión de Miranda, esperan que vienen los de Valladolid, entonces ellos eh, reconocen y luego después de que se han, se han quedado sin munición, se han quedado sin nada, y viendo lo que estaba pasando y lo que habían eh, contribuido a, a hacer, pues ellos reconocen que ha sido una masacre, entonces ya se ve el, el, el ámbito y la profundidad de, de la actuación que habían hecho. ¿no? Ellos reconocen, pero bueno, aún y todo, el Partido Popular a través del Ministerio del Interior, cuando estaba entonces Mariano Rajoy de ja. De... El ministro de Interior pues nos, nos rechazó el ser considerados en la ley de solidaridad de la, con las víctimas del terrorismo en base a los informes policiales mentirosos, tergiversados, que lo único que querían era amparar aquella actuación y en los cuales daban credibilidad al informe policial y en, el, en los cuales, como decía antes, nosotros éramos los agresores y ellos fueron los agredidos y tuvieron que utilizar las armas de fuego para preservar sus vidas, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la democracia que le pinta aquí al Estado español. Por supuesto no se ha juzgado a nadie, ¿no? Eh, no se ha culpado a nadie de estos hechos, no ha habido ningún tipo de juicio, eh, ninguno de los policías ha sido inculpado, ¿verdad?, No ha sido ninguno inculpado, al, al principio se abrieron dos sumarios, eh, en base a las diligencias previas, producto de los partes de médicos de los hospitales, por, eh, eh, producto de las agresiones sufridas, de las heridas de balas sufridas y demás, aquellos eh, sumarios, aquellas diligencias fueron pasando de tribunal en tribunal, ninguno quería coger aquella patata caliente, incluso pasó por el famoso top, ¿no? El, tribunal de orden público, hoy sí. día la Audiencia Nacional y al final el Tribunal Supremo dictaminó que tenía que ser la jurisdicción militar la que debía enjuiciar aquellos hechos, ¿no? Pues esa jurisdicción militar, después de un año y pico de la apertura de, lo, de los sumarios, haciendo una cejación total de, de investigar, no hizo ningún tipo de, de consulta ni informe, ni entrevista, ni a los afectados, solamente entrevistó a, los, a la policía, a los policías entonces sobreselló ...los sumarios diciendo que no había elementos suficientes... ...para enjuiciar de dichos... ...y reconocían también los delitos por homicidio... ...pues decían que no había moti motivos ni pruebas suficientes... ...para acusar de dichos delitos a persona o personas de, determinadas... ¿no? ...aquello fue la primera gran farsa de la justicia española y continuamos a día de hoy, ¿no? Porque por más que hemos intentado esclarecer, reabrirle los casos, nos han dicho que son hechos amnistiados, que son hechos prescritos y que no hay motivo para reabrir aquí en el Estado español esa causa, ¿no? Tenemos presentada en el Tribunal en el Comité Internacional de Derechos Humanos de ...de la ONU con base en Ginebra tenemos un, un recurso que hace ya seis o siete años que lo presentamos, estamos a la espera de resolución... ...pero mucho nos tememos que las presiones del Estado español también son muy fuertes en este sentido y no sabemos en qué dirección saldrá la resolución. ¿no? En todo caso, no va a ser en el sentido de investigar, sino va a ser en el sentido de equiparar el tratamiento a unas víctimas. ¿no? Todas las víctimas tienen que tener el mismo tratamiento y el Estado español no cumple ese requisito, esa legislación internacional en materia de derechos humanos, en los cuales la, ni leyes de amnistía ni prescripciones se pueden aplicar a los delitos de, de genocidio, de lesa humanidad, y nosotros entendemos que aquel, aquel delito fue genocidio lesa humanidad, porque venía y un una intencionalidad clara cuál era el perpetuar el régimen dictatorial franquista establecido y que no se saldría de, de aquel atado y bien atado, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que ni prescriben ni pueden ser amnistiables aquellos delitos. Andoni, como has dicho, ahora estáis a la espera de un recurso. Eh, ¿Vais a hacer alguna cosa más? ¿Vais a esperar a ver qué ocurre con este recurso? Si, si no hay ninguna posibilidad de que este recurso salga adelante, ¿qué iniciativa tomaréis? No, nosotros vamos a, a seguir en, en este tema. ¿no? Eh, aquel recurso planteado fue a nivel individual como una agresión, como afectados por una actuación puntual el 3 de marzo. Lo que, la intención que tenemos ahora en eh, plantear a nivel internacional en el momento oportuno pues demandas para el esclarecimiento, para buscar la, la verdad, para hacer justicia sobre aquellos hechos. ¿no? Nos, estamos amparados por la legislación internacional y queremos ir con todas las categorías de víctimas que produjo el franquismo, ¿no? Entonces, desde los primeros afectados por la rebelión en el 36, pasando por las consecuencias posteriores, pasando por la dictadura, pasando por el periodo de transición que se dice, creemos que todo, eh, todos somos víctimas del franquismo, no se pueden eh, dividir las categorías, se pueden establecer en el tiempo di diferentes de tiempos, pero no se pueden dividir la, en los efectos de, de aquel de aquella represión dictatorial y, y terrorista ¿no? que hizo el Estado. Entonces, en ese sentido, estamos a la espera de plantear, eh, tanto a nivel del Estado español, y como muchos nos tememos que no van a prosperar, sacar a, la, a nivel internacional esta denuncia en, en instancias internacionales. Y en ese sentido, la legislación internacional de derechos humanos pues, nos avala y esperemos que más pronto que tarde podamos conseguir que el francismo sea condenado y que muchos de los... El régimen pues sean sentados en el banquillo y, que, y pasen a la historia pues como los que fueron ¿no? verdaderos criminales. Andoni Chasco, portavoz y también afectado, como hemos dicho, de la asociación Marcho Quirú, 3 de marzo. Muchísimas gracias por haber compartido con la gente de Berriozar eh, los sucesos y las consecuencias del terrible 3 de marzo del 76 en Victoria Gasteiz, en el que cinco personas, como hemos dicho, murieron y más de 150 resultaron heridas por los disparos de la policía. Muchas gracias, Andoni. Un abrazo desde aquí para todos los, los familiares y las víctimas de aquel fatídico día y, de verdad, todo nuestro apoyo. Nada, muchas gracias a vosotros por difundir estos hechos y tener en cuenta que el 3 de marzo es la punta del iceberg, pero hay muchísimos afectados más de este terrorismo de Estado. Ahí tenéis en Gasteiz la actuación de los San Fermín 78, ahí está el asesinato sí, de, de Germán. Y hay cientos y cientos de casos que hay que esclarecer de una forma y entre todos, pues creo que vamos a lograr. Vamos a poner entre todos nuestro granito de arena para poder eh, hacer eso y que se condenen todos los sucesos y desde luego eh, que por lo menos la gente conozca lo que ha pasado a lo largo de nuestra historia, ¿verdad? Por lo menos que, que lo sepamos. Eso es saber y que se haga justicia y acabar con la impunidad del Estado español. Es que ricas comillas que El sindicato agrario UAGN ha demandado compensaciones para los agricultores navarros ortofrutícolas, perdón, ortofrutícolas, uy, qué palabra más difícil, por Dios, perjudicado por la crisis alimentaria provocada por la bacteria E. coli. Nos acompaña al teléfono Félix Baría, presidente del sindicato agrario UAGN, Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra. Buenos días, Félix ¿Segúnón? Hola, buenos días. Hola, Félix. ¿Se sabe a cuánto ascienden las pérdidas generadas por la crisis de la bacteria E. coli? Bueno, es una, una cifra que es eh, muy difícil dar, ¿no? Yo creo que es casi de momento imposible. Y me explico, una cosa son sí. las pérdidas, las que, las que ya se han ocurrido hasta ahora, ¿no? Y, y otras las pérdidas que se van a producir, porque nadie nos dice a nosotros cuándo el consumidor va a recuperar la confianza, al consumidor sobre todo europeo, ¿no? Eh, ¿Cuándo va a recuperar la confianza en nuestros productos? Eh, por eso te digo que, bueno, pues las cifras de momento al principio se... Se barajaron unos 200 millones de euros eh, semanales a nivel de, de Estado, de todo el Estado, y bueno, pues en principio, con esa cifra nos tenemos que dar, ya te digo, ojalá fuese solamente esa. En principio, lo que sí que estamos detectando es que hay explotaciones que, que bueno, que se están cerrando. Aquí en Navarra eh, no tanto, pero, pero bueno, evidentemente, al que la ha pillado con un productor tofructicola, pues... Pues le ha hecho mucho daño. Eh, se ha propuesto un presupuesto de 210 millones de euros para únicamente cinco productos, pepino, pimiento, tomate, calabacín y lechuga. El resto de frutas y hortalizas, a pesar de que también se han visto fuertemente perjudicadas tanto por la reducción de precios como por la fuerte retracción de la demanda interna y externa, no entrarán dentro de las indemnizaciones. Con estos 210 millones de euros se pretende compensar únicamente el 50% de los daños sufridos por los afectados. Desde UAGN se pide al Ministerio, junto con otras organizaciones agrarias, que presente una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, exigiendo una compensación del 100% de los daños derivados de las pérdidas de producción, de la no comercialización de productos y del desplome generalizado de los precios de las frutas y hortalizas. Félix, ¿esta famosa crisis de pepino ha puesto de manifiesto las deficiencias que existen en la política agraria europea? Totalmente, ¿no? Yo creo que, que bueno, lo has explicado muy bien, ¿no? Eh, por un lado, eh, bueno, aparece una, una consejera de salud de Hamburgo, una tal Cornelia, eh, paraliza las exportaciones de un país, paraliza el sector primario de un país, con, manda muchísimas explotaciones, eh, muchísima gente de esas explotaciones al paro, con unas pérdidas, pues bueno, incalculables. Eh, la valoración, en principio los daños son 200 millones de, de euros solamente en un producto que era el pepino, el primer producto que era... Y, y, bueno, pues para que veáis, en un país, ¿no?, y para que veáis, bueno, pues ahora la, la ayuda son 210 millones de euros eh, para toda la comunidad económica europea. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que tal y como están articuladas las ayudas, a, a día de hoy el mayor perceptor de esas ayudas sería Holanda, un país que, bueno, que no ha sufrido para nada esta crisis, ¿no?, porque, bueno, pues con ellos no ha habido ningún tipo de acusación. Y, por otro lado, bueno, pues... Eh, Para que veáis lo, bueno, lo nefasto del sistema no puede ser que, que una persona, por muy consejera que sea y por muy o por muy detrás que tenga a la canciller alemana, a la señora Merkel, eh, bueno, no puede decir bueno, a su libre albedrío a, a acusar a un país, a un producto que ha sido el culpable de, de la intoxicación y ahora quedarse en casa de rositas, ¿no? sin ningún tipo de responsabilidad eh, penal ni, ni civil, ni económica, amparándose en su condición de, de política. ¿no? Yo creo que, que, bueno, que estos dos factores. Eh, bueno, pues, llevan a pensar o a demostrar, más que a pensar, a demostrar pues, lo nefasto de las, de las políticas ¿no? las actuales. Hasta el próximo 22 de julio no se conocerá el importe exacto de las compensaciones. ¿Qué podemos decirles a los agricultores que nos están escuchando en este momento? ¿A dónde deben dirigirse y qué deben hacer para tramitar las ayudas? Bueno, lo, que, lo, lo primero tienen que dirigirse al, al Departamento de Desarrollo Rural. Ahí es donde, donde bueno, en, en un principio hay dos, dos fechas claves, que son, serían del 26 al 9 de junio, donde tendrían que demostrar pues, todas las facturas que tienen y demás, todos los, los gastos derivados de, esas, de ese envío de, de frutas y hortalizas, y luego a partir del 9 de, de junio hasta, el, hasta finales de junio, bueno, pues ya es un poco la libre elección de, del agricultor, no sé, llevarlo a retirada, ese producto, a... ...o a organizaciones benéficas y se le, se le compensaría... ...lo que pasa es que como bien has explicado... Eh, ...nunca se le va a compensar al 100%, por ¿no?... ...por eso bueno, eh, esta ayuda de, de, o este maquillaje... ...que ha intentado hacer la Comunidad Económica Europea... Bueno, pues, pues lo estamos denunciando a las organizaciones porque si ya en un principio fue reírse de, de nuestro sector, ¿no? la, la primera acusación, reírse de nuestro sector, y nosotros hicimos bien claro ¿no? que, que preferíamos comer pepino a viajar a Hamburgo, que el problema no estaba en el pepino, el problema estaba en Hamburgo, en Alemania, pues bueno, pues yo creo que, que es un poquito pues, pues lo, que, lo que te estoy respondiendo, que, que al final, bueno, eh, se, nos, se nos rieron por primera vez en ese tema y se nos han vuelto a reír con el tema de las ayudas, ¿no? No es de recibo... Que, que cuando, bueno, sin nosotros, ni sin comerlo ni beberlo, porque no hemos sido causantes de nada, eh, bueno, ahora se han hecho unas medidas que son para toda Europa y que ni siquiera van a cubrir el 50% de los, de los gastos nuestros. Feliz Baríain, presidente del sindicato agrario UAGN, Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Radio Berrizar y Ratia. Gracias. Venga, muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Berriozar y Ratía language Basileen, Baskeasken azte eta Ostiraletan goizeko beherazi eta tik amarretara bertako albisteak, efemeko eta El sol remojo Quise volver a ser el perro verde Hoy tengo los ojitos rojos Estuve bailando con la mala suerte Le he contado mi vida a Estoy colgado del giro de un sueño, el mundo entero no me vale. Ayer por la noche me estaba pequeño y Cuando vengas conmigo, ¿qué es lo que puede ofrecerte? Un santiago de caminos perdidos, un costurero en los hilos, que han enredado mi vida. Soy el que no tiene sitio, soy el pellizco más cuando te olvidas, de que soy el perro verde. De que soy el perro verde. El próximo 26 de junio tendrá lugar en el Patinódromo de San Jorge en Pamplona la primera carrera contra la leucemia, organizada por la Asociación Eduardo Domezaín, donantes de Médula Navarra y la Peña Alegría en colaboración con el Corte Inglés de Pamplona. La carrera comenzará a las 10 de la mañana y se realizará a lo largo del Paseo de Larga con un recorrido de 6 kilómetros. Se podrá participar a partir de los 16 años. Todas las personas inscritas recibirán el día de la carrera una camiseta. Tenemos con nosotras a ...Gloria Fernández, presidenta de la Asociación de Donantes de Médula de Navarra... ...también conocida como DOMENA. Buenos días, Gloria. Buenos días. La carrera coincide con el Día Europeo de Donación de Médula. ¿De dónde surge la idea de realizar una carrera contra la leucemia, Gloria? Propiamente no es un día, es una semana... ...lo que pasa es que nosotros el acto principal este año... ...lo hemos reducido a un día que es el acto principal... Eh, surge de, precisamente de la peña Alegría de Iruña, el, que han sido ellos prácticamente los que han organizado toda la carrera y los que se han movido y que no tenemos palabras suficientes para agradecerle tanta dedicación y lo bien que lo han hecho. La carrera se enmarca en la celebración de la Semana Europea de la Leucemia, como has dicho, y persigue informar a los ciudadanos sobre esta enfermedad y concienciar sobre la importancia de donar la médula ósea. Eh, Gloria, exactamente, ¿qué es la médula? ¿Qué, cum ¿Qué funciones cumple? Mira, cuando hablamos de médula, generalmente, eh, lo primero que se nos pasa por la cabeza es la médula espinal. La médula espinal es el centro del sistema nervioso, como quien dice, que lo protege... Y eso es intocable, porque si se toca o hay una fisura o hay una rotura, pues se sabe que eh, pues puede pro provocar una parálisis o pues bueno, un deterioro grave. Eh, nosotros lo que hablamos, cuando hablamos de donación de médula ósea, hablamos de la médula que está dentro de los huesos. Eso, pues las investigaciones, porque eso es una cosa, son terapias muy recientes. El primer trasplante se hizo en 1979 y, y dentro de los huesos, que es lo que me preguntabas, dentro de los huesos está esa médula ósea, que es la fábrica de la sangre. El, lo que hace es, eh, es, es, es, o sea, lo que queremos es llegar ahí. ¿Eh? ¿Cómo se llega? Antes había una técnica antigua que era por punción en las crestas ilíacas, que necesitaba ingreso, anestesia local o general y un día de ingreso. Ahora, como las técnicas están avanzando tantísimo, pues eh, no hace falta eso, sino que cinco días antes de hacer una extracción de médula ósea, se aplica una vacuna, que son unos factores, se llaman factores porque multiplican, que hace que las células madre que viven dentro de la médula ósea, salgan a sangre. Y entonces al quinto día no hace falta más que recogerlas. ¿Cómo se recoge? Pues como una donación de sangre, exactamente igual. Es una, es una diálisis. ¿eh? Es una, el, la técnica se llama aféresis, Y luego te recogen como una bolsita, que es pequeña, como si hubieses donado sangre. Y eso es lo que se va a trasplantar al, al enfermo, al paciente. Eh, por ejemplo, eh, tú es... trasplantas eh, tú, perdón, haces una donación de, de médula espinal y... ¿Médula espinal no? No, de las médula células o sea. madres. Sí, sí la médula espinal hemos dicho que no se toca ¿eh? lo que se coge es médula ósea, la que está dentro de los sí. huesos, que es la fábrica de la sangre. ¿Y cómo sangre? lo conservan? ¿Cómo conservan las células madre? No, no, eso enseguida se pasa, se pueden también congelar, sí. pero generalmente son, eh, bueno, pues por ejemplo si apareciese un donante aquí y el receptor fuese de Estados Unidos, hay un servicio a nivel mundial, un dispositivo que vienen, recogen y automáticamente salen, o sea, viene una persona a hacerse cargo de ese paquete, que sí. es, es una bolsita, como si dijésemos de sangre, pero que contiene células las Madre, entonces, que es, el, es la vida. Eso puedes ser cualquiera donante, hay que tener unos requisitos especiales. Mira, hay donar? que ser, estar sana, tener de 18 a 55 años y, y bueno, estar dispuesta a donar, a, a dar una vida sin poner en riesgo la tuya. Eh, es muy sencillo porque así, dicho así, dices, pues eso que es muy sencillo. O sea, es como a ti te sacan sangre, haces una donación no hace de sangre. Daño, ¿no? ¿Eh? no ¿no? No, no, no, no. no Además estás sentada en una silla, estás, o en una silla, no, en un sofá de estos comodísimos. Durante tres, pues, cuatro horitas, sí, ¿no? Sí, puedes estar con, con los amigos, leyendo un libro, escuchando música, viendo la televisión, o sea que es una cosa, es, y luego la satisfacción que tienes es impresionante. Esto no se da más que una vez en la vida. Sí, en el caso de compatibilidad, porque como la compatibilidad es tan difícil, es sí. de uno por setenta mil, más o menos, pues Entonces, o sea, no vas a tener como dos gemelos eh, por el mundo. Que es es muy decir, difícil. que yo puedo ser donante, pero a lo mejor no encuentran un enfermo que pueda utilizar lo que yo he donado, ¿no? Exactamente. Entonces, si no se encuentra, a ti no te recogen nada. Tú solamente lo que haces es registrarte mediante una analítica, te registran en el red que es la red mundial de donación. En el caso de que se te requiera. ¿eh? Eh, que parece ser que hay un enfermo que tiene las mismas características, entonces se te llama. Esto funciona como con paraguas de población. Es decir, eh, a mí, pues por ejemplo, mi hijo, Eduardo Domeza, no buscan como un código de barras que es el nombre de Eduardo. Está traducido a un código de barras. Buscan ese nombre de Eduardo. Y entonces, por, por paraguas de población, por grupos de población, y entonces pueden aparecer, pues por ejemplo, 30 personas. ¿Eh? A esas 30 personas se les llama y les dice, vamos a haceros un análisis de sangre. Entonces, les hacen un análisis de sangre para concretar más. Y entonces dicen, vamos a ver quién de estos que se llaman Eduardo, quién se apellida Domezaín. Ahí hasta afinar concretamente quién es. Puede ser que te aparezcan dos o puede ser que no tengas ninguno, como en el caso de Eduardo. Eh, hay otra posibilidad de donar, eh, que es a través del cordón umbilical eso El cordón umbilical se desechaba, se tiraba y, sin embargo, ahora se ha visto que es un recipiente de células madre riquísimos. ¿Qué es lo que pasa con el cordón umbilical? Que con el cordón umbilical hay la cantidad de células que tiene. Hay cordones umbilicales que son muy ricos y otros que son más pobres. Generalmente, eh, no todos se pueden aprovechar porque depende de la celularidad. Pero bueno, los que se aprovechan, bueno, y entonces hace falta ser menos compatibles, o sea, no necesita tanta compatibilidad como de una persona adulta. Pero claro, el problema tenemos es que tenemos menos células madre, Los avances científicos han convertido la donación de la médula en algo muy simple, como comentabas, y tan solo la falta de información evita que se convierta en algo más generalizado. En Navarra existen actualmente 5.677 donantes de médula ósea, de los cuales 471 se han sumado este año, en el 2011. ¿El uso de las redes sociales os está facilitando el encontrar donantes o el dar información a la gente? Mira, esto es una en Navarra ha sido una cosa nueva porque sí que bien es cierto que desde el, desde Adano o Adona eh, pues a veces hacían llamamientos. En realidad el auténtico conocimiento ha sido acercarnos a los jóvenes que ellos han sido los que han hecho realmente los que hicieron la campaña de Eduardo generalmente fueron ellos por todos los medios de comunicación, pues, por el Twitter, por el Twenty, por, por Internet, la radio, eso... Entonces, ellos fueron los auténticos creadores de este movimiento. A raíz de entonces, pues, en, de este movimiento que surgió en Navarra, pues, decidimos crear la asociación que nos dedicamos a informar, explicar, concienciar... Todas estas cosas. O sea, ¿Cómo os financiáis, sencillo? Gloria, por cierto? ¿Eh? ¿Cómo os financiáis? ¿Con actividades Mira, como la de la carrera, por ejemplo? Sí, nos financiamos, pues este es un detalle, y sobre todo por, también por, el, por la caja de ahorros, el tú eliges, tú decides y luego alguna pequeña cuota que tenemos, lo que pasa es que en estos momentos de tanta crisis pues tampoco es cuestión de, de presionar ni nada, y lo que tenemos son muchos jóvenes, y entonces los jóvenes dedican el dinero, pues ya sabes, a otras actividades, y entonces nos parece estupendo que, que lo hagan así. Además, bueno, las inscripciones de la carrera tendrán un coste mínimo cinco euros, ¿verdad? Son cinco euros, entonces te dan derecho, pues eso, te dan una, un dorsal y una camiseta, una camiseta así, maja, Y, y luego el día de la carrera no solamente se van a dar premios porque no es un premio lo que no queremos es grandes corredores ni nada de esto sino queremos fomentar que la sea, competitividad no queréis sí, evitar un eso lúdico festivo una cosa que sea pues agradable que pueda correr todo el mundo que pueda decir todo el mundo yo pongo mi granito de arena pues porque yo sé que a través de que me he apuntado eh, me estoy informando de que es un do, ser donante de médula sé que es ser donante de médula y puedo explicar en qué consiste una donación de médula, que ya hemos dicho que, que es sencillísimo, que es una extracción de sangre, como quien dice, pero que son células madre, y luego, pues eso, mmm, po poner esa bolsita. Y, y bueno, eso es lo, lo más importante que, que tenemos. Centrado, sobre todo, el año pasado hicimos mmm, otras actividades, pero este año nos hemos centrado un poco más, es el tema principal es la carrera, Luego son los contactos que tenemos y los medios de comunicación que queremos acercarnos a todos eh, y, y que vosotros de vez en cuando, porque vosotros sois los grandes protagonistas al final de todo de los medios de comunicación, los que podéis transmitir muchísimo más que los que podamos transmitir desde una asociación. Porque si yo, nosotros nos empeñamos en, en sacar un plan adelante, eh, un proyecto, Pero no contamos con, con vosotros, con los medios de comunicación, o sea, este proyecto. O sea, eh, estaríamos haciendo un gran esfuerzo ¿eh? y, y no llegaríamos a los objetivos. Sin embargo, o sea, a través de las ondas, como por ejemplo aquí, toda la gente que me esté escuchando, a la cual le agradezco y, y le hago un llamamiento pues, para que por lo menos que se informe que anima a sus hijos, que hablen en casa de lo que es una donación, que pierdan el miedo, porque mmm, el miedo a lo desconocido, la falta de información, pues también una mala prensa justifican que muchas veces no demos el, el paso definitivo que nos gustaría que otros diesen por nosotros en el caso de que nosotros necesitásemos una donación de médula, porque claro, cuando se pide a alguien, llega a una donación de médula, o sea que dicen, este chico necesita un donante de médula, la única posibilidad de vivir que tiene es a través de una persona solidaria, de una persona que ha dicho, yo quiero salvar una vida sin arriesgar la mía, solamente a través, como si dijésemos, de una donación de sangre, que es una donación de células madre, pero que es, El sistema es muy parecido, un poquito más largo. Estáis en la calle Serafino Lave, número treinta y uno. Tenéis una página web que es www.asociaciondomena.com y un email también al que se os puede escribir que es domena.asociaciondomena.com. Repito, domena.asociaciondomena.com. Os recordamos que el próximo domingo veintiséis tendrá lugar en el patinódromo de San Jorge, aquí en Pamplona, la primera carrera contra la leucemia organizada por la Asociación Eduardo Domezain, donantes de Médula Navarra y también la Peña Alegría, en colaboración con el Corte eh, Inglés de Pamplona. Gloria Fernández, presidenta de la Asociación de Donantes de Médula de Navarra, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí. Gracias a vosotros y gracias a todos los que nos estáis escuchando. Gracias. gracias. Y esto ha sido todo por hoy. Chari, ¿cómo estamos hoy? Esto ha sido todo por hoy. Acabamos un poquito tarde, pero es que hemos tenido muchos contenidos. Os recordamos que nos podéis escuchar los lunes, los miércoles y los viernes de 9 a 10 de la mañana. Miércoles hacemos el magazine en Euskera con Chari Eleta. Y este mismo programa lo podéis encontrar en www.eguzkiplaza.net. También escucharéis el programa a través del 100.8 a la 1 de la tarde, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Nos despedimos y os esperamos el miércoles aquí con Chari. Muchísimas gracias. Es que ricasco agur.